Un gusto recibir como siempre a nuestro compañero Plinio Darruda Sampaio Jr. desde las hermanas tierras brasileñas desde Campiñas, Estado de Sao Paulo. Plinio, buen día. Buen día Hernán, siempre un gusto hablar con Radio Centenario y con los hermanos uruguayos. Bueno, acá está ingresando Ángeles, tengo que saludarlos a los dos porque les ha ido bien en materia deportiva esta semana. Nacional avanzando La sudamericana Y vos con el Corinthians Que eh, eliminó a Boca Nada más y nada menos Eso fue la Libertadores, ¿no? Creo Sí, sí. La, Los equipos brasileños Están capitalizados sí. Entonces la financialización Llegó al fútbol Brasileño, o sea que ahora estamos En peligro Hola Ángeles, gran gusto ver que... Hola, hola, igualmente Sí, Brasil, tres equipos clasificaron ayer, creo, ¿no? Para esa copa. Es potencia, Brasil es potencia en fútbol. Hay mucha plata. Sí. sí. El capital dominó el fútbol brasileño. O sea que los, los que tienen más capital quedan adelante. Claro. Es verdad, es verdad. Sin claro. quitarle la destreza que tengan, ¿no? Claro, pero. Pero es cierto. Para atraer que a los plata... que tienen destreza o para conservarlos, hay que tener plata. Hay que poner Plata, plata. mucha plata. Bueno Plinio, pero de plata vamos a hablar también, pero de la plata de los pueblos, pero eh, primero para bichar eh, sondeos electorales siguen confirmando a Lula, por supuesto adelante hacia las elecciones de octubre, pero eh, daban algún dato de, de acercamiento, de reducción de distancia de Bolsonaro, puede ser? Mira, Hernán, eh, no. primero es bueno salir de fútbol, que yo sé que el fútbol divide mucho a los uruguayos y yo no quiero provocar cizaña en Radio Centenario. O sea que entre Peñarol y Nacional yo me quedo con el Santos brasileño, para no hacer líos. Mira, las elecciones aquí en Brasil están más o menos consolidadas. ¿no? Todas las, investiga la, las investigaciones de opinión pública que aparecen, más o menos consolidan que el cuadro es estable, con Lula, con probabilidad, pero no, seguro, no todavía no hay certeza en esto, de ganar en la primera vuelta, pero con mucha ventaja en la segunda vuelta. Todos los esfuerzos de, de los candidatos de, eh, alternativos no resultaron, y eso es lo que muestran las encuestas. Uh -huh. Las elecciones aquí están en el siguiente pie. Bolsonaro sabe que está en una situación bien difícil y hace lo imposible para ver si no pierde en la primera vuelta. Y con esto está haciendo una serie de medidas eh, con el apoyo del Congreso, eh, que son electorales de corto plazo, por ejemplo, transferencia de renta para los pobres, pero durante cuatro meses. Termina <risa> Así que terminan las elecciones. ¿no? Lo más Increíble, es que esto lo hace con el apoyo del PT mm. y de la oposición, que claro. apoya esto pero quiere que que que la, las que las transferencias empiecen justo, digamos un mes antes de las elecciones porque así no tienen uh, efecto electoral. Mm. O sea, es un un desrespecto total a la situación lamentable del pueblo que pasa hambre. Y pero es así que evoluciona las elecciones aquí en Brasil. Esto que decías, eh, sí que se aprobó días atrás eh, aumentar recursos para, para programas sociales, ¿no? Eh, aprobado por el por el Senado. Eh, apuntan supuestamente a reducir el impacto de la suba del precio de los combustibles, o sea, todo lo que lo que aumenta a partir de esto, ¿no? serían unos 7.900 millones de dólares. Sí, es, es esto, pero todavía hay, eh, digamos, se están discutiendo los valores. Uh -huh. Lo que hizo Bolsonaro es que él aprobó un, una ley que dice que decreta el estado de emergencia. Uh -huh. Al decretar este estado de, de emergencia, el gobierno federal tiene la posibilidad de hacer gastos extraordinarios. Claro. Con esto, Eh, Bolsonaro si esquiva de la ley de responsabilidad fiscal y de la ley electoral, que también prohíbe este tipo de gasto. Ajá. Eh, entonces, y esto lo hace con, con una cara, digamos, no son bien programas sociales, son programas de transferencia de ingreso, ¿no? de renta, pero temporarios, cuatro Ajá. meses, dos meses, no, es solo para las elecciones. Eh, en la oposición nos. porque teme mal que él que en las elecciones se diga que la oposición fue contra, claro, claro. entonces también apoya, pero quiere dilatar el plazo para que Bolsonaro no tenga capacidad de capitalizar esto del punto de vista electoral, entonces es un juego muy muy digamos mezquino eh, que atropella todas las leyes y que nada más lo, el resultado es una cosa que nosotros aquí Ya hablamos varias veces. Uh -huh. Es que se profundiza la terrible crisis política e institucional que enfrenta la sociedad brasileña. Uh -huh. ¿Y vos crees que le servirá a Bolsonaro en una, en una medida importante eso, que, que logra incrementar votos con esas partidas? Mira, esto hay que ver, ¿no Hernán? Siempre uh -huh. es difícil hablar antes. Yo creo que no. Porque la situación social es muy grave, la inflación aquí está muy elevada. Entonces, lo que él da con una mano, la crisis la saca con la otra. Entonces, yo creo que el pueblo va digamos, va a tener, va a continuar votando en Lula porque el gobierno fue desastroso. Pero sí es posible que le permita ir a la segunda vuelta, lo que para Bolsonaro sería ya una compensación. Claro. ¿no? Para sus planes De, de, de políticos futuros uh -huh. eh, A propósito de, de economía de inflación Mencionadas, estábamos viendo eh, Está ahí en, en los números Oficiales, por ejemplo eh, O por lo menos llegando Ahí cerca del 12% de, en, en el último año en el, en el cálculo interanual Plinio 11,73 Estábamos sí. viendo Pero en un En un marco donde se habla de cierto crecimiento de la economía, eh, crecimiento del sector servicios, del turismo, al haberse levantado las medidas de la pandemia? Mira, si sí, la inflación está, digamos, acumulada en 12 meses, mm. eh, más, casi 12, como dijiste, de este año la expectativa es que quede más o menos alrededor de 10, que termine los 12 meses de, del 22. en 10% uh -huh. y está, digamos, elevada con una tendencia muy ligera de, de caer, pero como la situación internacional es muy, muy desfavorable, no se sabe lo, exactamente lo que va a pasar con la inflación. Pero no está descontrolada como la Argentina, pero está elevada. El crecimiento este año va a terminar alrededor de, digamos, 1%, 1.5%, ¿por qué? Más de lo que se imaginaba al inicio, uh -huh. Y pero por las medidas de transferencia de ingreso y de varias medidas que tomó Bolsonaro para, digamos, ver si mejora su, su situación electoral. Uh -huh. Claro que no es solo Bolsonaro, ¿no? Es toda la base política de Bolsonaro, El llamado, lo que nosotros llamamos Centrão, que sería gran centro, uh -huh. pero no es un gran centro, en realidad son políticos fisiológicos ¿no? y, que, y corruptos que sirvieron todos los gobiernos y van a servir a Lula muy bien, no. uno u otro más exaltado se va a quedar de fuera pero el, el conjunto va, va a estar, entonces ellos trans, hicieron muchas medidas de transferencia de ingresos Y esto es lo que resultó en una economía con un crecimiento un poquito mayor, ¿no? Imaginábamos medio por ciento y va a quedar más o menos uno, 1, 1.5%. De cualquier manera, para que quede claro, es un cuadro de estagnación. Lo, lo que el público uruguayo, que no es especialista en brasileño y ni tiene que ser en economía brasileña, tiene que saber es que La economía brasileña está en un cuadro de estagnación y eso ya a 7, 8 años. Y este es el cuadro y si no cambia la situación internacional y, la, y el modelo económico, esto se prolonga y ahí puede crecer un poquito más, un poquito menos, pero siempre alrededor del 1% cuando todo va bien. Uh -huh. Entonces, cuando va mal, ahí cae. Cuando decís estagnación, podemos traducir a estancamiento, podríamos decir. Estancamiento, gracias Hernán, que mi español se va, no, no, está va hundiendo, está, estancamiento. No, no, no, no. Sí, hay una pregunta para hacer pensando en, en que faltan tres meses nada más para las elecciones en Brasil. Eh, ¿Cómo pueden ser estos tres meses? ¿Qué cosas pueden pasar? Digo en distintos aspectos, ¿no? Hoy eh, veía un artículo de prensa que dice, que habla de que por la posibilidad de un cambio de gobierno en Brasil, se dispara la depredación de la Amazonia, dicen por un lado, ¿no? Entonces, de ahí surge el que uno pueda preguntarse qué cosas pueden pasar eh, por parte de los empresarios, qué cosas pueden pasar a nivel popular, qué tipo de campaña se desata en estos últimos tres meses, no sé, Puede ser equivocado, pero pareciera desde acá que no hay un clima como las elecciones, que normalmente son como fiestas callejeras, mm. la gente con su cartelería, con sus cantos, con sus colores, las banderas. Como que eso no se ve. No sé qué tipo de campaña queda en estos tres meses. Mira, eh, Ángeles, una excelente pregunta. ¿no? Eh, estamos, aquí hay que entender que estamos, primero, en una crisis... general económica social moral política institucional No. la segunda cosa es que el gobierno bolsonaro no respeta las leyes y la burguesía le permite esto lo que deja muy difícil entender lo que va a pasar porque no hay leyes no hay parámetros entonces la primera idea que yo diría es que todo puede pasar todo puede pasar de la parte de los empresarios La, la, la impresión que yo tengo es que no habrá un boicot a Lula, y Lula encamina su, su campaña de manera a, a dejar los, los empresarios muy confortables, de que no habrá cambios radicales sí. y ninguna cosa muy grave. Entonces, yo no creo que tendremos un boicot de los empresarios. De la parte de los trabajadores, eh, es una situación más difícil de, de imaginar. Del punto de vista organizado no va a pasar nada, porque el PT controla todo y la sí. política del PT es claramente no meter la gente en la calle. Pero no es imposible que ocurran, eh, digamos, explosiones espontáneas populares, porque más de la mitad de la población pasa lo que llamamos de inseguridad alimentaria, un tercio, eh, 15% de la población pasa hambre, Entonces, es una crisis muy, muy fuerte dentro de una especie de un colapso de la República. Pero esto puede pasar o no puede pasar, es más o menos como predecir la posibilidad de un terremoto. Sí, Lo claro. único que podemos decir es que estamos arriba de un, una falla sísmica y que puede sí ocurrir el, el terremoto, pero no sabemos si va a ocurrir o no. La campaña de Lula es una campaña fría. Lula quiere hacer una campaña fría, desmovilizada. No es imposible. Yo mismo no entiendo por qué la hace esto, tan fría. ¿no? Yo la haría mismo, si yo fuera Lula o un consejero de Lula, que no soy, no, yo le diría, mira, tienes que meter un poquito de calor. ¿no? Y yo creo que probable, porque si Lula eh, da cualquier seña La gente va a la calle porque la gente está con muy contenida y con mucha voluntad de protestar contra Bolsonaro. Entonces, es como si fuera un caballo que le tienes que meter la rienda, la rienda no corta para que no galope. Sí. Entonces, yo no sé si al final el PT va, digamos, meter a la gente en la calle para para garantizar la campaña. Esto hay que ver. Por, lo, por mientras no hay ninguna indicación de esto, al contrario, claro. Lula hace la campaña en recintos cerrados y siempre evitando a la gente, pero cuando aparece se junta mucha gente porque la gente está desesperada para claro. deshacerse de Bolsonaro. Parece tener lógica que Lula no quiera que, haya, que se suelten los caballos, no quiere, porque después hay que frenarlos si se sueltan. Y, Muy bien. y además, bien, bien. al calor de, de, de esa campaña, las promesas, ¿no? los compromisos pueden sonar más fuertes. De esta manera, todo más fríamente es más fácil de dominar. Y además, Ángeles, tienes toda razón, estoy en concordancia con lo que dices, y, y tú preguntaste de, de los empresarios y los trabajadores. Sí. Los empresarios están calmos. porque los trabajadores están en letargía si los trabajadores salen de la letargía los empresarios no quedan calmos y, y en el momento el trabajo de Lula es acalmar los empresarios hmm. ¿no? y no movilizar los trabajadores entonces yo creo que tendremos una campaña muy fría Lula, uh, la apuesta de Lula es que Bolsonaro se va a ahogar, uh, ahorcar solito en su cuerda Yo creo que es esta la apuesta lo que es muy grave porque tú él, también dijiste que hay hay una especie de una corrida de un vale todo en la amazonía sí. en las empresas y, y es verdad porque bolsonaro el, el grupo que está en el gobierno per, eh, percibe que la situación es difícil y anticipan los grandes negocios no entonces es una situación para brasil para el pueblo muy muy negativa sí. Eh, Plenio, una, una pregunta de que ahora se me ocurría de, del entorno de Lula, de la gente que lo ha acompañado en estos años eh, desde la dirigencia del PT, vemos que sigue ahí Aloísio Mercadante ¿no? que es un poco una referencia en lo programático pero la verdad que le he pedido, eh, perdido el rastro a, a alguien que siempre pesaba en lo internacional ¿no? como Marco Aurelio García no lo veo no, me, no lo escucho mencionar no lo veo Eh, ¿Tenemos algo de, de pista de lo que ha pasado con él? Buena pregunta, bueno, Marca Aurelio García, que era un cuadro histórico del PT, murió, murió, murió muy, muy no digamos, supino, joven, no porque tenía un problema cardíaco que ya venía de cuando era joven, bueno, y el corazón no aguantó. pero la gran figura ahora de, de las relaciones internacionales de Lula es el ex ministro de las relaciones internacionales Amorim Celso Amorim claro, claro que Celso Amorim que es que es un hombre digamos dentro del contexto de la or, del orden que tiene un cierto digamos viés nacionalista mm. muy muy digamos moderado pero está muy apagado porque Lula tampoco quiere líos con los americanos. Claro. Entonces tampoco quiere, entonces Lula hace una campaña que es absolutamente discreta, como no nosotros aquí bromeamos que los mineiros, la gente de Minas Gerais son muy discretas para no pelear con nadie porque es un estado muy grande, pasan todos por ahí, entonces ellos y así está Lula, una campaña digamos, casi que sin personalidad alguna. Ajá. ¿sí? Apenas capitaliza la idea que yo soy la dosis menor del veneno. O sea, yo no soy Bolsonaro, yo soy el anti-Bolsonaro. Claro. Este es su campaña. Claro, claro. Eh, claro, porque además, bueno, primero nos sorprende lo de Marco Aurelio, no sí, me acuerdo de haberlo sí. registrado, el hombre que también operó en la construcción del, del foro sí, de San sí. Pablo y en toda la arquitectura, era el, el asesor principal de Lula en todo lo internacional, conversamos con él algunas veces también, pero eh, lo que decías de, de Amorín, eh, suponemos que Brasil igual va, va a mantener esa lucha por lo... Eh, bueno, es, desde hace tiempo está buscando un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, ¿no? Eh, y hay que ver qué hace, hay expectativa en cuanto a la arquitectura de bloques regionales, a ver si juega un papel en revitalizar la CELAC por ejemplo que tuvo su impulso inicial con con Chávez por supuesto como alternativa a la OEA o la UNASUR a nivel de Sudamérica ante el desprestigio creciente de, de la OEA precisamente hay que ver si Lula da un paso a, a, a que Brasil juegue un papel en ese sentido ¿no? sí la realidad es que no se sabe nada Hernán porque eh, el mundo está cambiando ¿no? estamos en el cuadro general, en un proceso de cambios muy profundos en, en la organización del sistema capitalista mundial y del orden económico internacional. Y, y en este contexto de polarización y de fragmentación de la globalización, yo quedo muy, eh, digamos, curioso de saber cuál sería la política del PT. Porque el PT, digamos, la, la política de Lula y de Celso Morín era... eran en realidad una política liberal. Y era en la OMC cobrar coherencia liberal a los países ricos para que abrieran el mercado de eh, productos agrícolas. Uh -huh. Bueno, ahora el, el juego es otro. no Ahora el juego es China-Rusia contra Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, el gobierno brasileño, siempre muy alineado con los americanos, En el periodo de Lula flertó con mucha discreción con China y con Rusia. Con el BRIC, ¿no? ¿Y? También. Con el BRIC. Uh -huh. y, y bueno, y esto ahora, uh, a los americanos no, no quieren esto. Claro. Entonces yo quiero ver cómo se va a posicionar Lula. Y, y, y ustedes ven que el, la única cosa más positiva del gobierno Bolsonaro... fue su posición relativamente equidistante en el conflicto ahora de Ucrania. Uh -huh. No se metió, lo que es bueno, porque claro. no es pelea nuestra, ¿no? claro. y, y se posicionó por el fin de las de la guerra, lo que es correcto. Claro. Entonces, esa es una situación del Estado brasileño. Entonces, en este cambio todo, donde América Latina nos cabe tradicionalmente el, el papel de patio trasero de los uh -huh. americanos, no sé cómo va a quedar La posición de Brasil. La impresión mía es que se va a alinear con los Estados Unidos, pero esto no sé, uh -huh. porque ahora ya el principal parcero eh, comercial de Brasil es China, entonces claro, hay que igual. ver. Como nosotros. Sí. Claro. Igual. igual, principal socio comercial. Bueno, Plinio, hemos llegado al mediodía. Eh, muchas gracias, como siempre, un gusto escucharte, ¿eh? Un gusto conversar con ustedes y hablar con los hermanos uruguayos. Un abrazo, Plinio. Abrazo chau, chau, chau. Un abrazo a todos.